The curfew-crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, by the screen Bueno, va a ser esto que en pan arriba suena mal, o sea que no tenemos ninguna falta de que te aquí, ¿no? Eh, ¿Oyisteis hablar eh, de alguna vez de un fenómeno que, que recibe el nombre de, de profecía autocumplida? ¿m? Bueno, eh, la profecía autocumplida consiste en lo siguiente. Cuando una persona ¿eh? Eh, se enfrenta a un problema, a una situación, ¿eh? la que sea ella, pensando eh, bueno, pues que ya conoce cuál va a ser el, el resultado, que ya es lo que va a pasar, pues eh, ocurre que muchas veces eh, distorsiona la supercepción. Bueno, eso de distorsionar, mmm, bueno, y un poquitín, digamos sencillamente que la asusta. ¿Eh? Eh, la percepción, como bien sabéis todos, ¿eh? bueno se lo yo, o pienso yo que ya es ina, ¿eh? Igual, no, ye, ¿eh? Eh, yo soy de los que piensa que una cosa ye la recepción y otra cosa ye la percepción. ¿eh? La recepción ye es primero un fenómeno puramente físico, ¿eh? sencillo. que faen los muérganos de los sentidos sea la vista el oillo, el olfato los proprioceptores también el sentido proprioceptivo e muy muy importante también bueno, pues esa mera percepción de estímulos por ejemplo, yo que sé, la vista que ya sin el sentido fundamental para los ...para los homo sapiens... ...y ¿eh? para las mujeres sapiens también... ¿sí? Eh, ...la vista, el, el huello... ...lo que falle... Eh, ...recibir... ¿sí? ...una determinada onda... longitud de onda electromagnética... ¿sí? ...sencillamente eso... ...esa era su función... ¿sí? Eh, ...si la onda electromagnética... está eh, dentro de lo que el huello del Homo sapiens y la mujer sapiens es eh, capaz de percibir ese espacio en el que Y eh, un órgano sensible ¿Mm? digamos que se va a excitar, va a responder ante eh, la radiación electromagnética de más o menos esa determinada longitud de onda ¿Mm? eso hay mera recepción Después está la percepción, la percepción y de como después ¿eh? el, el propio sujeto en función del solo historial de aprendimiento, en función de lo que sabe o lo que se espera, las expectativas, el pasado, bueno, toda una serie de circunstancias que serían, bueno, pues en cada situación a lo mejor diferentes, Y, en todo caso, que bueno pues que sería muy avegosa de ponerse a, ¿eh? a desplicar ya no marequí Sencillamente, digamos que eh, con la misma percepción, ¿eh? Les, eh, perdón, con la misma recepción, ¿eh? recibiendo, la, en este caso, la vista, los huellos, ¿eh? esos eh, morganos fotosensibles, eh, recibiendo la misma información, ¿eh? Eh, la percepción que después el sujeto, en cuestión idea a todo ese a toda esa onda a todo ese toda esa información que recibió pues puede ser totalmente diferente bueno totalmente no totalmente a lo mejor no porque bueno siempre hay una serie de circunstancias que son las que son que son así no y y no hay no hay no hay posibilidad de, de tornales de otra manera, no siendo los casos de, de algún tipo de trastorno eh, de la función psico-mental ¿eh? entonces bueno pues sí, sí puede ocurrir que la percepción sea totalmente ¿eh? de, sea totalmente desconectada de la recepción. bueno No sé yo si podríamos llegar a decir tanto, pero bueno vamos a vamos a decirlo por decir no pasa nada, ¿viste? ¿Eh? Las palabras sostienen todo. Dicen que el papel y el que lo sostientó, pero bueno, eh, yo creo que las palabras es genial, puede decirse cualquier cosa, yo puedo decir, el, el sol y verde, ¿Eh? y ya está, díxelo. ¿Y y es verdad, no, sostuvieron las palabras, pude decirlo, sí, perfectamente, eh, sin ningún problema, sin el más mínimo problema, yo pude, eh, pude, pude decirlo, ¿Eh? o sea que... que va a ser va a ser verdad ¿m? va a ser verdad que, ¿eh? que somos perfectamente capaces ¿eh? de, de sostener ¿m? de sostener en el en el en la palabra aunque sea la palabra dicha y no la palabra escrita bueno seguimos seguimos con el tema de la, de la profecía autocumplida ¿eh? y de cómo recibimos y cómo percibimos bueno pues la cuestión y que eh, Una de, de las de cosas que influye mucho en la percepción, ¿eh? a lo mejor no tanto en la recepción, pero sí mucho en la, en la percepción, y en la, la expectativa. ¿eh? Las expectativas ya creáis. Eh, en antes de que el sujeto, a través de los, los muérganos sensibles, en este caso los huellos, los muérganos sensibles a la radiación electromagnética, en antes de que eh, ese sujeto percibiera nada, ¿eh? les sos expectativas basáis a lo mejor en el pasado en este caso, que yo, porque yo estoy hablando de un caso concreto eh, que después vos vos narraré en este caso tan basáis en el pasado eh. ya sabéis que más en la ausencia de otras variables el mejor predictor del futuro y el pasado eh. eh, si no tenemos otra cosa en la que basarnos si antes fue de una manera vamos a suponer que va a seguir siendo de esa, de esa misma manera. ¿eh? Bueno, pues la cuestión ya que la semana pasada, ¿eh? Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que el equipo de esta radio, el equipo, me refiero al equipo electro, electrónico de eh, la mesa de mezcles, los reproductores y demás cosas, bueno, están de aquella manera. ¿eh? Y el lógico, somos una... ¿Eh? Una radio libre. En las radios libres no tenemos eh, bueno, pues un encargado del mantenimiento que reciba un determinado sueldo mensual. ¿eh? Ni siquiera tenemos contratados los servicios de una empresa externa que venga a hacer el mantenimiento aquí de ese en cuando. ¿eh? Sino que, bueno, lo que hacemos, ¿eh? Facemos entre todos, que aún lo que sabe, ¿eh? Eh, ...que aún lo que sabe y en función del tiempo que tiene ...y la disponibilidad, pues ven aquí a hacer cosas... Eh, ...ahora mismo, bueno, pues el, el, el... ...toda la cuestión mecánica, digamos... Eh, ...de los aparatos que necesitamos para poder hacer eh, radio... ...pues digamos que está, bueno, sosteniéndose eh, con un filo... ...porque ahora mismo la gente que puede encargarse de, de que las cosas vayan bien... pues no tienen ocasión y al mejor que tienen ocasión de pasar por aquí puedes hacer otras muchas cosas pero no precisamente esto bueno la cuestión es que la semana pasada un oficial nedonia un porque bueno llega aquí Eh, no furrulaba, eh, yo qué sé, la, uno de los ordenadores a través del que yo suelo poner la música eh, estaba mal conectado o lo que fuera y emitía nada más en la música esa en, en mono, no la emitía en estéreo, eh, ¿qué más cosas pasaban? Bueno, pues que quería poner el otro, la música de fondo y quería bajar y en vez de la subíame, bueno, una serie de cosas. Que después, además, bueno, comentándoles, pues no fui yo el único que les notó. Y además fueron eh, una cuestión que lo que ocurría, lo que estaba pasando, y era que, bueno, pues que de algún indeseable, eh, o de algún indeseable, de quien sencillamente que se equivocó, tampoco vamos a... ¿Eh? a que hacer juicios eh, antes de eh, saber lo que lo que sucedió bueno si realmente eh, la persona o personas en cuestión pues desconectaron una serie de cosas eh, voluntariamente y a posta y conociendo las consecuencias bueno pues digamos que la probabilidad de que se hayan descubierto es escasa ¿eh? porque en Radio Cuca somos mucha gente, mucha gente pasamos pues, periquito a los alemanes, mucha gente tenemos las llaves para poder entrar cuando queramos. ¿eh? Eh, y aquí la verdad es que no hay un vigilante, no hay un conserche. ¿eh? Eh, ya lo que tenemos, las radios libres, que eh, aquí todas esas cosas, entonces eh, esas cosas a lo mejor no les hay porque organizamos entre nosotros. Eh, organizamos muy bien. ¿eh? Radio Cuca yo cuido que es un ejemplo de cómo es perfectamente posible la autogestión, ¿eh? la autoorganización, ¿eh? yo perfectamente posible, no necesitamos a nadie más, no necesitamos al Estado, aunque ellos piensen que, ¿eh? que sí, que ellos tienen que darnos permiso para hacer lo que hacemos y todas estas cosas, nah, no, no los no necesitamos, no los necesitamos para nada. Pero bueno, de vez en cuando siempre, oye, pues entre tanta gente poco la sé de algún indeseable. Normalmente los indeseables que se cuelen aquí, lo que suele pasar y que bueno, pues se junten un pocoñí a a lo que lle la forma de ser de este de este gran colectivo. Eh, los, ...los que son indeseables de la puerta para fuera, ...pues son unas personas encantadores de, de la puerta para adentro... ...pero bueno, de si a mes en cuando puede pasar, y tiene pasado... ...que de algún indeseable de fuera sigue siendo indeseable aquí dentro... bueno ...en caso de descubrir a ese indeseable, pues bueno... ...le pegaríamos una paliza que fliparía... ...yo seguramente no, porque bueno, ya depende... ...yo no soy nada fuerte... ¿eh? No soy nada fuerte, pero supongo que, oye, si nos juntamos unos cuantos, para pegar yo uno solo, pues oye, yo también ayudaré, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A mí no me gusta la violencia, pero bueno, oye, pues, si fuera, si es necesaria, eh, si es necesaria, pues bueno, oye, entiéndese, ¿no? nada no, oye, todo broma, no, no cuido yo que pasará esto. ¿eh? De todas maneras, no me gustaría estar dentro del pellejo ¿eh? del indeseable en caso de ser descubierto, ¿eh? no me gustaría, hombre, a ver, estoy mucho mejor en mi pellejo, que no llene ninguna maravilla, ¿eh? está lleno de, de, de, de, lunares y tal, que, que supongo que, bueno, pues eso aumenta la, mi posibilidad de, de, sufrir un melanoma, por ejemplo, claro, que no tiene ningún lunar, no va ¿eh? a coger un melanoma, yo que estoy fartuco de ellos, el mi pellejo está lleno de, eh, de lunares, pues supongo que, ¿eh? tendremos posibilidades de, de, sufrir un un melanoma. Dito que yo no me pongo nunca al sol, pero bueno, qué sé yo. ¿eh? Bueno, la cuestión es que pese a la susceptibilidad melanómica, yo estoy bien en mi yo no quiero tener el de otro. Bueno, seguimos con el tema de la profecía autocumplida, que sí, que no se me fue la piensa que todo esto tiene que ver con la profecía autocumplida. Bueno, pues el caso es que la semana pasada, no fui programa, por eso, pues, porque técnicamente esto fue muy mal, y tenía yo ganas de, de poner más fácil el programa ¿eh? Eh, hoy mmm, bueno pues ya eh, tuve un prim, una primera mala noticia que llegue hoy la emisión a través de internet no furula. ¿eh? bueno eso ya es malo porque teniendo en cuenta que a través del 107.3 de la frecuencia modulada no llegue que lleguemos muy para allá no llegue esta radio llegue muy para allá ¿eh? ...aquí en los alrededores y gracias... Eh, ...hombre, pues el fecho de emitir de manera curiosa a través de internet... ...pues bueno, pues está bien, ¿no? no pero, ¿sabéis lo que pasa? Que por el motivo que sea por H o por B... ...o por Z o por Y, qué sé yo... Eh, ...yo creo que desde que Radio Cuca eh, emite a través de internet... ...tuvo más tiempo en, sin emitir por el problema que sea ...que emitiendo. ¿eh? No sé exactamente de cuál puede ser el motivo... ...porque, bueno, tú ves otras radios... ...que son similares a nosotros también, oye, pues... Eh, ...radios libres, autoexistenes y tal... Y, ...y normalmente esas cosas... ...forulan mejor que, que nosotros. Yo cuido una vez... ...comentarlo con un colega y estaba totalmente de acuerdo... A ver, yo visité físicamente los estudios de, de alguna otra radio libre. ¿m? Y vamos, comparados con este, yo qué sé, este estudio, a ver, el estudio está bien, pero mires el redior y, bueno, pues siempre hay un cierto desorden. ¿eh? Eh, aunque, bueno, pues entre todos intentamos tenerlo limpio, pues, bueno, siempre hay un poquitín de, de basura, de suciedad y tal. puede ser por dos motivos uno porque bueno pues somos muchas personas a lo mejor muchas más que en cualquier otra radio libre que yo haya tenido la oportunidad de, de visitar y a lo mejor precisamente por ese motivo bueno pues pues oye mm, eh, al ser más personas pues quieras que no muchas personas pues provoquen más suciedad más desorden que si se tratase de pocas personas como son en otras radios y otro característico, igual que Esta libertad, ¿eh? libertad en el sentido de, bueno, pues como somos de verdad autogestionarios, eh, como nadie manda más que otro, más allá de lo que te ha dispuesto él a poner, quiero decir, hay gente, hay personas aquí que lógicamente cualquiera puede decir, bah, estos son los que, eh, que mandan a la radio, bueno, mandan a la radio sencillamente. porque son los que están dispuestos a hacer cosas por la radio si cualquier otro llega y se pone en disposición va a mandar exactamente lo mismo que mandan ellos que no lle mandar que lle gestionar Ya a lo mayor es sí fecho de que tantas voluntades en pie de igualdad interacción en este sitio pues quieras que no no deja de afectar también al mayor qué sé yo oye un razonamiento que puede parecer ahora mismo ¿eh? pero bueno, pues ya una hipótesis que el fecho de tantas voluntades interaccionando en bueno en relativa el libertad ¿eh? Eh, pues puede influir en que bueno pues haya un en vez de ser todo recto digamos las demás radios igual ya que son rectes eh, la nuestra está llena de, de aristes de curves de, de de pelos que salen para aquí, pelos que salen para allá. Y a lo mejor y por eso que, bueno, pues precisamente lo pagamos, pues a lo mejor, en, en Bueno, pues en estos pequeños. pequeños fallos. ¿eh? En estos pequeños fallos. Tampoco pasa nada. Eh, yo prefiero que haya pequeños fallos y que Radio Cuca de la puerta de la emisora para adentro sea un espacio de autogestión y de libertad y de. Bueno, pues de, de, de demostrar que las cosas eh, pueden hacerse sin falta de tener un Estado, un, un supervisor, ¿eh? que, que no somos niños de teta, que ¿eh? que somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Ya sabéis que eso al, al Estado no ni gusta, ¿eh? no ni gusta lo más mínimo, pone malo, ¿eh? pone enfermo. ¿eh? Y es por eso que está continuamente queriendo cerrarnos. Pero bueno, nosotros nosotros no nos, no, de momento no cerramos, de momento seguimos. Lo que tendría gracia es que, bueno, porque claro, nos de una manera brutal, ¿eh? con multes que, que nunca debíamos poder asumir. A lo mejor para pa poder evitar la multa en cuestión, pues nunca da tu remedio. y Llegó el día después de las alegaciones, después de tal... pues no queda otro que cortar ¿eh? la emisión a través de la frecuencia modulada, ¿eh? aunque sea ya temporalmente, y emitir nada más a través de Internet. ¿eh? Pero claro, pues a través de Internet, como tampoco no emitimos la mitad de las veces. ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, porque eh, los tiempos van cambiando y ellos mismos van trayéndoles soluciones. Eh, como un tiempo que nada más emitíamos por frecuencia modulada y a lo mejor estábamos perdiendo calidad de emisión? calidad, porque quiero decir, porque en antes, años A, yo me que la cuca sentíase mazones, ¿eh? mazones y mayor. Bueno, pues se empezó a emitir a través de, del internet. al emitir a través del internet, trae unos, una gran cantidad de, ¿eh? de, de cosas buenas. ¿eh? Pues mm, nuestro amigo, por ejemplo, el, el Raposo, ya sabéis, martes a las 8 de la mañana, ¿eh? Eh, hizo el programa de adiós. y de cadíos estoy diciendo de tailandia gracias a internet pues ahora mismo sienten radio cuca Persones que están en cadíos también pues por ejemplo yo que sé la mia chatera Marie, que está noche en ta pero por ejemplo María y es de cadíos y siente siente radio cuca bueno pues a lo mejor ahora que que ni tira bien la frecuencia modulada y falla mucho el internet, pues no pasa nada porque seguimos teniendo los postcas y los postcas esos, pues ponémoslos en una plataforma por ahí y se nos siente igual ¿eh? y a lo mejor hay más, más gente que siente los postcas que la que siente en, en directo la cuca, ¿eh? yo estoy por ejemplo casi convencido de que hay más gente que siente los postcas de Anedonia que que los están que, que los que están en directo Estoy absolutamente convencido, porque, bueno, ahora mismo Internet no se ve la gente que está conectado, no hay como en antes que podías ver más o menos los que estaban conectados, Aquí nunca tuve más de cuatro o cinco conexiones. más ¿eh? pues Luego, toda la gente que tiene el 107.3, que bueno, por mucha que sea, teniendo en cuenta la cobertura que tiene el 107.3, pues mucha no llega, no podía ser. ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues los podcast descargan los muchas personas, ¿eh? docenes, incluso a veces cientos de personas ¿no? pero bueno, lo que estábamos hablando que no llena de, de, del número de sintientes que tiene Edonia, y era de la profecía autocumplida ¿eh? y la profecía autocumplida va, va cer, cerrando su círculo ya veréis empezamos ¿eh? eh, que si decidimos hablar de la profecía autocumplida ¿eh? seguimos con, con el mórgano y el receptor de determinar radiaciones electromagnéticas que están dentro de la Escala de la inciertud de onda que denominamos luz visible, ¿eh? de cómo meramente lo percibe, ¿eh? meramente lo percibe y luego llega el propio sujeto, la, la propia voluntad. A ver, luego va todo integrado. a ver Ya sabéis que, que yo soy absolutamente incapaz de imaginar todas estas cosas apartadas, ¿eh? no puedo imaginar la recepción separada de la percepción. ¿eh? Pero sí puedo eh, perfectamente eh, dishebrarla en, bueno, pues en fenómenos explicativos que digan, oye, pues percibir, percibimos más o menos lo mismo, una yoisitude de onda, unas no cosas. Pero, eh, perdón, joder, recibir, eh, Dios. recibir, recibimos más o menos lo mismo. Una yoisitud de onda, o lo que sea. Pero luego percibir, y es decir, interpretar esa recepción y es diferente. Y podemos interpretarla perfectamente eh, a través de. criterios que incluían eh, lo que sucedió en el pasado. Como la semana pasada esto no tiraba nada bien, de hecho no fiz de programa, pues esta semana ya venía yo con la mosca tras la orilla. ¿eh? Eh, como tuve ahora dándoos la chapa una, un buen pedazo con el tema, eh, pues resulta que Internet hoy no furrula, le emisión a través de Internet. No furro la emisión a través de internet, yo llegué y dije yo, eh, espera, a ver si también el ordenate este, el Ubuntu que nosotros llamamos, que tenemos aquí estos ordenatas, también pasa como la semana pasada y está emitiendo en mono. ¿eh? Eh, con problemas no, en mono no emitía pero joder, sonaba fatal. Digo, me cago en la Virgen, me cago en todo, me cago en no sé qué. Y entonces agarré el, el yapicerín, el yapicerín de música, ¿eh? que yo traigo la... La mía música, que este programa, ya sabéis que no hay musical, y e incluso cuando hay musical no se pone prácticamente música. Eh? Pero bueno, por lo menos el, el cantar de inicio, el, el Divisius Cabaret, eh? el cantar de final, el, el que no te cojan, eh? y de algún cantar por el medio, que últimamente son todos de ilegales, esta noche también va a ser nada más de ilegales. Eh, bueno, pues eh, por lo menos esos traigolos, ¿eh? traigolos en un llapicilín de música entonces coge el llapicilín de música, quítelo de ahí, púselo en el otro ordenador, coge, pongolo a sonar y sonaba exactamente igual de mal yo me cago en la ley, me cago en todo, no sé qué, otras le sin hacer el programa y de repente, ¿eh? porque claro, todo eso ya era profecía autocumplida yo pensaba que te iba a pasar, estaba convencido de que te iba a furrolar todo mal ¿eh? y efectivamente furro lo, lo me mal ¿eh? furro lo me mal Pero después, de repente, pescancía y me digo... A ver si va a ser que lo que suena mal son los auriculares. Y efectivamente, ¿eh? cambié de auriculares y, y todo empezó a, a sonar perfectamente. Pff, son cosas que pasan de de mes en cuando. Uf, Yo qué queréis que vos diga. En fin, son así. ¿no? Joder. Por cierto, eh, bienvenidos a Anedonia. y el anedónico miserable y después de, de, de, de todo este hijar y de que todo a punto de marchar de que cambié, de que empecé ocho minutos tarde, bueno hombre pues he decidido quedarme y comportarme he decidido comportarme sonreír a los idiotas Está casi sin anestesia. he decidido reformarme, contestar preguntas tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido. He decidido a mongolizarme He decidido controlarme Y callarme las verdades Morderé mi propia lengua Hasta que brote la sangre He decidido a comportarme Controlar mis intestinos, ignorar mis apetitos y aguantar hasta tu madre Estoy decidido ¿Sigue sintiendo Radio Cucaracha? ¿Sigue sintiendo Radio Cuca? La radio libre de viejo a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la nueva no sé, emisión en internet y calla! Que yo mentira, que no me fue un hoy Pero bueno, si sientes el podcast y quieres sentirla otro día pues eh, www.radiocuca.org R-A-D-I-O-C-U-C-A Bueno, la música de fondo sí que suena nada más en mono, pero bueno, nada, no, no pasa nada. Vamos a vamos a considerar que está bien, ¿vale? ¿Eh? Y nada más la música de fondo que así nada más para algún momento especial, ¿eh? De hecho, vamos a ir vamos a ir bajándola la no poquiñi, ¿eh? Poqueñino, poqueñino. Eh, que bueno, aparte de, eh, de que yo esta semana pues estaba de la mía profecía autocumplida, que casi se autocumple, casi marcho de aquí rebotado por no poder hacer programa, yo creo que, que no cedí a la profecía autocumplida precisamente eh, bueno pues porque hoy tenía especiales ganas de hacer el programa. Sabéis que eh, el mi segundo apellido, eh, el primero y es Miserable, soy el anedónico miserable, pero el segundo apellido y eh, apofénico, soy el anedónico miserable, apofénico, fotofóbico, hiperacúsico, de momento tengo cuatro apellidos nada más, pero bueno, eh, yo tengo la, eh, la característica especial de que los míos apellidos no son de nacimiento, como los de casi todo el mundo, de nacimiento nada más tenía uno, de miserable, ¿eh? Pues, pues, me lo así: en cuanto nació el anedónico, ya tenía el primer apellido, que ya era miserable. Eh, después, el de apofénico vino más tarde, el de fotofóbico más tarde todavía, y el de hiperacúsico fue el, el último por el momento, ¿eh? porque todavía a lo mejor eh, acabó teniendo más. ¿eh? Que sé yo, sí hombre, guapamente puedo acabar teniendo más apellidos todavía, ¿eh? sin problema. Eh, si voy encontrando más adjetivos que me definan, no tengo ningún problema para utilizarlos como apellidos. Pero bueno, estamos hablando de, del segundo, ¿eh? el primero, el antónico Miserable. Miserable y es lo que menos eh, de explicado tengo, tengo de explicado el porqué de los otros apellidos, no tengo muy explicado el porqué de Miserable, pero bueno. Eh, como digo siempre, soy anedónico porque tengo anedonia, soy fotofóbico porque me molesta la luz y por eso fuego el programa oscures, soy un poco hiperacúsico, ¿eh? por eso falo vachino, ¿eh? Eh, miserable siempre digo que eso lo tenéis que saber vosotros porque porque soy miserable, de hecho de serlo, ¿eh? aunque bueno ya sabéis que miserable tiene dos acepciones, ¿eh? Eh, un miserable y eh, el que causa miserias a los demás ¿eh? y un miserable también es eh, aquel que siente mucha miseria ¿eh? Eh, ¿de cuáles es de los dos soy yo? Bueno, bueno pues lo dicho vosotros vosotros sabréis pero lo importante es que soy apofénico ¿eh? ¿Qué es la apofenia pues la apofenia es esa eh, tendencia a ver relaciones donde en realidad no les hay ¿eh? podíamos incluso decir que en realidad la profenia tampoco nuniera una cosa tan rara estábamos hablando ahí un momento de la profecía autocumplida la profecía autocumplida nun deixa también de ser ver una determinada no relación en este caso ver un determinado fenómeno donde no necesariamente lo hay no y nun desea de ser también conectar sucesos en realidad independientes no dependientes el uno del otro y conectarlos como si fueran dependientes que al fin y al cabo también y otra manera de definir la apofenia. Eh, yo en cuanto es que vi que no me furulaba, que no me sonaba bien la música, eh, que no me sonaba bien el equipo, pues enseguida atribuí eso, relacionélo, lo un fícilo dependiente, hice una variable dependiente de bueno pues de algún tipo de fallo técnico ¿eh? resulta que no era un fallo técnico ni de la mesa ni de los ordenadores era sencillamente un fallo técnico sí pero de los de los de los auriculares ¿eh? o sea que en realidad pues hay una relación ¿eh? de dependencia donde realmente no la había donde se ha de ser un, un poquito en apofenia yo soy de los que tienden a ver relaciones siempre no a ver señales Eh, que a lo mejor yo de una manera así más vulgar que se entienden mejor. Yo veo señales, veo cosas. Eh. Eh, lo que para otros pasa desapercibido, pues pa me una señal, yo una señal de otra cosa que pueda, que pueda pasar. Bueno, tampoco oye, eh, tan raro, hay mucha gente que, que quiere ver señales en ¿no? las cosas. Eh. Eh, bueno, sí, sí, hombre, claro que hay mucha gente. Mismamente, hoy todavía estaba hablando de, de los horóscopos. ¿Eh? Hay gente que quiere ver una determinada relación entre la forma de ser, la personalidad de una persona y el momento del año en el que nació. Bueno, hasta cierto punto eso, eh, digamos que podría asumirlo. Eh, Lo que ocurre que eh, más que con el momento en el que nació, busquen una relación, una interdependencia. Con, con como ya en la historia, con les, es, el grupo de estrellas eh, que estaban, me parece que ya detrás del sol, una cosa así no, por el estilo. Eh, bueno, no tiene mucho sentido porque sabemos que esa allí no puede ser, no puede ser de ninguna manera. Vamos a suponer que exista realmente una relación causal, ¿eh? Eh, o, bueno, causal o sin ser causal, pero que sea bueno importante relación. entre la personalidad, la forma de, ¿eh? de conducirse una determinada persona y el momento del año en el que nació ¿Mm? que luego, bueno, pues digamos que también podemos considerar que efectivamente eh, seguro que a lo mejor tiene determinada influencia y sabemos que la tiene, sabemos que la tiene mismamente la medicina o, o la psiquiatría no tiene duldes. de que el hecho de que una persona nazca en invierno o en verano eh, puede llegar a influir suele ser también eh, bueno pues una variable que está ahí sencillamente y que no es la realmente importante, la realmente importante es lo mejor y otra como el, el nivel socioeconómico, quiero decir a ver, que un niño eh, nazca en invierno y por eso te ha más expuesto a a ponerse mal o a determinados virus y demás y que eso influya después en, en el la so salud o el resto de la su so vida ¿eh? de, de alguna manera pues bueno podemos entender que, que tiene lógica no que, que es ella diferente del que nació en verano pero claro está eh, por medio el, el nivel socioeconómico no ¿Eh? claro el que ya es rico que más en la nace eh, el que nace en una familia rica que más da a nacer en un invierno con verano ¿Eh? José, pues oye el, Si son ricos, serán ricos Para comprar una mate, para poner la calefacción Y ¿eh? lo que fue, haga falta Claro <ríe> Ya te digo El, otro, el que ya provee, no, el que ya y nace en invierno ¿Mm? Pero bueno, lo que sí sabemos Que ya eh, Que no tiene ninguna base Y el fecho de que se les las estrellas La configuración de ¿Eh? De, de determinadas estrellas en la oposición posición relativa respecto a nosotros eh, eso no es lo que lo que influye de verdad porque bueno de, de, de los tiempos en los que se formuló la teoría esta ¿eh? de los horóscopos y el zodiaco y demás bueno pues esas constelaciones digamos que variaron de posición ¿eh? y hoy el que na en la misma fecha que uno que nació hay mil años bueno pues las estrellas están en una posición diferente ¿Eh? Eh, relativamente visten de la tierra tener una posición diferente o sea que eh, eso pues no, pues está claro que, que no puede ser la la causa si ya que hay de alguna causa y de alguna relación causal entre el comportamiento de una persona y el momento de, del año en el que nació la fecha bueno pues no puede ser esa, tiene que ser otra, ¿eh? tiene que ser otra y a lo mejor si se comprobara que hay una correlación ¿eh? importante ¿Eh? hay muchos casos en los que hay una correlación importante, y esa sabiduría tradicional que dice que hoy pues los que nacieron a mediados de febrero son de este signo y son así y así, así, habría que ver si, bueno, pues si la correlación es importante, y entonces si la correlación fuera realmente importante, bueno pues yo creo que no estaba de más ¿eh? investigar cuál puede ser la, la verdadera variable, sabemos que la posición de las estrellas no llega No hay la variable independiente ¿eh? que influye en la variable dependiente que pueda ser la conducta de las personas. Busquemos esa variable independiente. Eh, no, cerremos, no cerremos a nada. ¿eh? No, no, no, no es necesario cerrarse a, a ninguna cosa. ¿eh? Pero bueno, el, estábamos hablando de la apofenia. ¿eh? De la apofenia. Eh, en este caso pues es sí, un ejemplo de la apofenia de, de poner en relación dos variables que realmente no un tienen en una relación real entre sí yo soy apofénico porque son de los soy de los que yo os gusta poner variables eh, ver relación entre variables ver relación en donde no hay donde hay los apofénicos normalmente somos mm, una de la, una de las cosas uno de los de los fenómenos que bueno pues que tan suelen estar presentes en en todo apofénico y que todo apofénico tiene el su número su número oye oye pues un número que aparece en mogollón de situaciones vitales y que en todos siempre que lo ve piensa ojo el número va a pasarme una cosa buena mala o lo que sea bueno yo también tengo un número por supuesto y es un número no un ye otro que que el día de hoy Oye, 23 de, de Xunetu... ¿eh? ...y el 23... ...y el mi número apofénico... el ¿eh? número... Eh, ...tras el que yo veo un montón de relaciones... ...un montón de cosas que a lo mejor no existen... ...no les hay... ...pero yo pienso que sí están ahí... ...yo pienso que los momentos... ...importantes en la de mi vida... ...importantes para bien o para mal... ¿eh? ...yo vos digo que, que en el mío caso... llevo un número apofénico... ...en el que sencillamente veo relación... con alguna cosa, pero ni que sea el número del de, mi número de la suerte, ni que sea el mi número de la mala suerte, y sencillamente un número que aparece, eh, aparece el 23. Claro, <ríe> podríamos decir, ¿por qué aparece el 23? Coño, pues porque aparece a lo mejor igual una proporción similar a cualquier otro número. Eh. Lo que pasa es que cuando aparece el 23, ¡miro mal! Por ejemplo, ahora, mira, ahora en el... En el ¿eh? En el Audacity vamos grabando en 42 minutos, 30 y pico segundos. Justo en ese momento que estaba hablando del 23. 42 minutos, 30 y pico segundos. ¿eh? 4, 2, 3, ¿eh? 2, 3, ¿eh? 23, ¿eh? eh, eh, eh. Ahora, sin embargo, estamos en el 25. ¿eh? 42 minutos, 50 y pico segundos. Fíjame en eso. ¿Veo alguna relación ahí? ¡No! ¿Mm? Pero en ese momento que estaba hablando del 23... puso a mirar por la pantalla de los de nata... ¿eh? a mirar el minuto... ...por el que diva el programa... ...y resulta que diva... ¿eh? ...por el 42, 20 y pico... ¿eh? El, ...perdón, por el 42, 30 y pico... ¿eh? ...entonces y 2 de 42... ...y ese 3 del 30 y pico... ...da 23... ¿eh? ...¿veis? Bueno, pues así fue una, funciona, funciona la apofenia... ¿eh? ...así no funciona la apofenia... ...y... ...entre todas las fechas... ...con 23... Eh, por una serie de motivos Pues tengo un recuerdo muy importante Del día 23 de Shunetu ¿Mm? Curiosamente Tengo un recuerdo muy importante De dos 23 de Shunetu eh, Bueno, sí, la verdad Oye, vale, sí, de acuerdo Están los dos relacionados con mujeres Bueno, sí, joder Aparte de eso Tengo muchas amigas, mujeres Curiosamente, mujeres que cumplen años un día 23, es otra vez que aparece el 23, ¿Eh? aparece la, la miapofenia, ¿Mm? pero sí, el 23 de, de Xuneto y especial, podría hablar de numerología, ¿Eh? 23 del 7, 23 el, el mi número ¿Mm? apofénico, 7, el número más sagrado, compuesto por el 4, el número de ¿eh? del hombre y de la mujer, Y el, y el 3, el número de la Trinidad, del Dios, ¿no? 4, 3, 7, el 7, el número mágico por antonomasia, ¿eh? Junto con el 23, que más para arriba, el 23 está, sumeslo y salen 5. ¿no? Y el 5 sigue un el, el número de, de la suerte que yo siempre tuve. tuve eh, yo siempre tengo re, cosas relacionadas con la suerte alrededor de los números 5 y 9, ¿eh? Eh, ¿qué tiene que ver el 9 en toda esta historia? no, no tiene nada que ver <risa> pero bueno, y es verdad, joder también me pasan cosas eh, alrededor del, del número 9 sí, es verdad joder, con número de así estoy sacando hoy ¿eh? pero bueno, sí, recordemos eso pues tengo dos, dos 23 de, de Shunetu eh, bastante grabados en la cabeza pero bueno, de esos dos la verdad que aunque los dos tuvieron bien ¿Eh? uno de ellos, digamos, que bueno pues oye, que fue un, uno de los días importantes de la vida, eh, de la mía, o sea, no de la de los demás, obviamente. El, y es curioso, como ya sabéis que yo soy muy muy obsesionado con el funcionamiento de la memoria, ¿eh? la memoria es una de las funciones del, ¿eh? del organismo, del sujeto, Que, que a mí me, me fascinen especialmente ¿eh? me fascina ese por qué unas personas recuerden más otras recuerden menos que sé por qué ¿no? pero bueno que no deja no eso de fascinarme después hombre tengo leído ya sabéis que yo soy muy aficionado a la literatura fantástico y de, de ciencia ficción y futurista y tal y tengo leído unos cuantos libros de De, mira, hay un autor que se llama King Stanley Robinson, que es también un obseso de la, de la memoria. ¿eh? Y él en esos libros, en esos noveles, muchas veces aborda este fenómeno de la memoria, de qué pasaría si viviéramos más años, si la nuestra memoria sería quien a, a compilar todos esos años. Hay los que dicen que el Alzheimer las demencias, que son sencillamente que llega un momento en el que la memoria ya no puede retener más y, y por eso hay hay deterioro memorístico ¿Mm? no sé, no sé sea como sea, bueno pues yo en la mía obsesión por la memoria pues una de las cosas que siempre me llama la atención y me, y me presta y eh, el, el mirar a ver déjeme ser cuando gusta me recordar y, bueno, valga la, la redundancia, recordar Cuáles son los los mis recuerdos los que están ahí muchas veces vos decís que que vosotros también recomiendo facer hacer el el ejercicio no porque es prestoso. un ejercicio guapo por ejemplo intentar recordar vuelve a valer la redundancia los primeros recuerdos cuáles son los los primeros recuerdos que tenéis yo ya vos comenté alguna vez que que los que yo cuido que son los mis recuerdos más antiguos son En, en una cama a oscures, en una habitación que tenía una ventana que daba un patio de luces a través del que subía el ascensor, ¿eh? daba al, al hueco del ascensor, digamos, y yo veía que el, el mío recuerdo y estar viendo aquel ascensor subir y bajar y descoñonarme de la risa, ¿eh? tenía que ser muy pequeño, eh, menos, de, menos de cuatro años seguro, ¿eh? Porque porque yo nada más viví en aquel sitio hasta los, los cuatro años. Y es posiblemente el mío recuerdo más antiguo. Luego tengo otros, tengo aquel que vos conté también alguna vez de ir a despertar a los mis padres. Tú tendría que tener menos de cuatro años, los mis padres no durmieron en la misma cama <risa> después de, de, de tener yo los cuatro años. ¿Mm? Recuerdo aquella cocina na, eh, de la que se veía el patio de una escuela. y Yo veía a los niños jugar en el jugar nel, nel patio, en eh, el recreo. Eh, pues sí, todos esos recuerdos son de una casa en la que nada más vivía hasta los cuatro años. o sea que no pueden, pueden ser de después. Eh, tengo otros recuerdos que también son muy antiguos. Tengo el recuerdo de estar en, en otra casa en la que sí que viví muchos años. Eh, estar asomado al balcón y estar hablando con otros niños en... Eh, en determinados, determinadas ventanas de de aquellos, de aquellos balcones que daban a un patio de, un patio de, de luces, ¿eh? estar hablando con los otros niños. Son recuerdos muy antiguos que, que están ahí y sin duda son los primeros. Eh, sí, si, por ejemplo, sé que tenía también menos de cuatro años porque una de las cosas de las que hablábamos era que algunos ya iban a la escuela y eran muy chulos porque ya eran mayores y otros nunca no divenos todavía. ¿eh? Yo empecé a la escuela con niños o sea que... ¿m? O sea que tenía que tener menos de cuatro. Esos son los primeros recuerdos. ¿eh? que Yo estoy casi convencido que el primero y el de, si, ¿eh? el de esa habitación escura. Y ese ascensor subiendo Ajá. y bachando. Ese contrapeso. Sobre todo, al del el contrapeso del ascensor. Subiendo y bachando. Y sobre todo me de eso. Que estaba muerto de risa. Estaba descoyonándome. Prestábame por la vida ver subir y bachar aquel... aquel peso ¿Mm? pero luego aparte de eso, bueno, pues en el resto de, de la vida por el motivo que sea hay, hay escenas, momentos que te queden grabados eh, supuestamente supuestamente eh, bueno, yo más tuve la oportunidad de, en los míos tiempos en que yo era científico de estudiar esas cosas y vi que bueno, pues, el componente emocional es extremadamente importante en el, en el recuerdo ¿Eh? Eh, cuando una, un evento cualquiera está una, una percepción está ¿eh? asociada a una emoción ¿eh? una emoción fuerte potente eh, y es mucho más fácil que si que esa percepción quede grabada en la memoria ¿eh? con mucha mayor facilidad por embargo yo repaso las cosas bueno pues esos los recuerdos que muy viejos que cal tengo Y bueno, sí, la mayoría sí que hay verdad que están asociados a determinadas emociones fuertes Pero hay los que no o, Por ejemplo, pues, estando con la mioma delante de un escaparate ¿eh? Al cordeme, no sé por qué, por el cordeme con, con bastante detalle De una vez, hacía muchos años, eh, que yo fuera con la mioma y la miguela a ese mismo establecimiento y entraremos y falaremos con un paisano que tenía gafes y que nos sufrió todos unos frites pese a que aquel establecimiento en cuestión no uniera de de comidas en estilo, uniera de colchones me parece y cosas por estilo colchones y teles y estas historias pero bueno El día, además, acordábame que el día eran seis patates. Y luego nos contara que Jeque eh, estaba cogiendo esos patates para ser el, el, el comercial de esos patates en Ubieu. Y bueno, pues historias. Acordábame. ¿Tiene algún componente emocional aquello? No, no, no, pero me acordábame, acordábame perfectamente. Pero bueno, de, la más, de las demás cosas que me acuerdo, eh, bien, eh, son cosas que, que sí que tienen un componente emocional fuerte. Y curiosamente, ¿eh? y esto sí que es muy curioso en una persona oye pues como yo, que soy anedónico, pesimista y demás, oye, curiosamente, las cosas que se me quedaron grabadas son cosas relativamente felices. ¿eh? Estoy, estoy ahora mismo, mira, esta conclusión estoy llegando ahora mismo, ¿eh? estoy intentando recordar. momentos tristes y chungos que no me no me falten, por ti, sobre de fecho, no me falta ninguno, sobre me muchos. Y y es curioso porque no sí, hombre, acuérdome, pero no ya lo mejor un recuerdo tan tan vívido como como el de los buenos momentos, de fecho ese 23 de de Xunetu tan bueno que recuerdo Eh, el recuerdo y es muy vívido, eh. Sí, sí, es muy vívido. Curiosamente, pese a ser, ser un día tan importante y tal, eh, tengo recuerdos de otros días mucho más sencillos y que son todavía más vívidos. Pero bueno, eh, sí, joder, está ahí, eh. Está ahí. Tengo unos recuerdos muy guapos de, de cómo amaneció aquel, aquel día veintitrés. de Xunetu de hay muchos años hay muchos años ¿eh? muchísimos ya <ríe> muchísimos años ya, contélos y todo nunca me había puesto a contarlos y, y, y hoy hoy contélos hoy me contarlos eh, y hay muchos, hay muchos acuérdame de muchas cosas, de aquel 23 de Xunetu acuérdame de la noche que todavía ya era 22 ¿eh? y que digamos que bueno, que fue el preludio de lo que sucedió el, el 23 Acuérdome del amanecer de ese día 23 y acuérdome de las cosas que hice. ¿eh? aquel día 23, por ejemplo, una de las cosas que hice fue muchos kilómetros, <risa> un buen montón de, de kilómetros ¿eh? a través de las de montañas, a través de las montañas. Fue una cosa fascinante, una cosa fascinante. Fue una cosa fa, fascinante. Eh, Hoy mira cuando me alcorcé porque no vos pensáis que lleve que llevo tiempo diciendo, "Joder, perscancíme, hay un pedazo, eh, hay unos de que yo era 23 de de Xunetu y curiosamente lo que hice fue ir a sentar a una una plaza nuevo, Y ver pasar a gente, no no tiene relación, que pensabais que tenía relación, no, no tiene relación, esto no tiene relación con la apofenia. Pero sí es verdad que cuando me pescancé de que ya era 23 de Xunetu, fui a una plaza, antes de venir para la, pa la radio, subí por la emisora, fui a una plaza, ¿eh? Eh, sentéme y, y puseme a, a poner en práctica uno de los míos pasatiempos favoritos, del que ya falé aquí también. Ya sabéis que en y en todo este tiempo ya falé de muchas cosas. Eh, Fáltame poco ya para cumplir los ocho años, que ley, que viejo y uno, eh? ocho años y no de, de programa. No un llega todavía, ¿eh? no llega todavía. Eh, falten todavía unos unos mesinos para ¿eh? pa, pa que Nedonia tenga los los ocho años. No me sé decir ni tan siquiera eh, cuántos, porque no me acuerdo cuándo cuando con Nedonia. Así que si miro, la, si miro las grabaciones. Eh, pues puedo mirar cuál es el primer programa grabado que hay que hay de Anedonia, que, que se recuerda pero bueno no, no fue el primer programa de Anedonia. Eh, Grabaría ese el tercero el cuarto no lo sé eh. Eh, pero hubo programas hubo programas anteriores hubo programas anteriores eh. Eh, la cuestión es que bueno pues bueno eh, fui a, eh, sí, a a poner en práctica ese pasatiempo del que ya falei aquí Y que la verdad que eh, años a pues era un pasatiempo muy habitual y ahora es eh, muy, raro, muy raro. Pero bueno, acordéme, no sé por qué apetecióme apeteció me de ir a ponerlo en práctico, que lle, sencillamente, eh, sentar en una plaza, eh, una plaza en este caso muy céntrica, que pasaba mucha gente, y ponerme a, a mirar para la gente. Eh, a mirar para la gente que pasaba, eh, a mirar para la gente que estaba... ...sentado en los bancos... Al, ...alrededor de la, de la plaza... ¿eh? Eh, ...llamáenme... ...bolleo, si queréis... ...bueno, pues sí, soy un bolleo... ...de esos... ¿eh? ...yo miraba para ellos... ...intentaba... ¿eh? ...imaginar... ...esas historias... ¿eh? Eh, ...a lo mejor por eso... ...bueno, ya sabéis también que tengo un pensamiento muy fantástico... ...a lo mejor por eso soy también... Eh, ...o fui... ...en su, en su momento... ...chuntayetres... ¿Eh? porque a lo mejor sencillamente yo como soy apofénico ¿eh? y veo relaciones donde no necesariamente les hay pues veo cosas, imagino cosas ¿eh? tengo cierta facilidad a lo mejor para pa imaginar ¿eh? Eh, por eso me imaginaba esta tarde por ejemplo y muchas otras veces a lo largo de la mi vida cada vez menos pero imaginaba las vidas de, de aquellas personas, sabiendo que en un vamos que la probabilidad de que acertase pues no tenía nada que ver. ¿eh? Por ejemplo veía veía aquella pareja que, que yo creía que estaban profundamente enamorados ¿eh? y, y que a lo mejor posiblemente no lo tuvieron fácil, no lo tuvieron fácil de enfrentarse a un poquito de ¿eh? de ¿eh? De, ¿eh? por parte de la, de la gente, sobre todo de, él, de los padres, seguramente de él, decían, Joder, pero ciertos a profesiontarse con esto, aquello, así, no, tal, ¿Eh? sí, sí, yo pensaba, pensaba eso, ¿eh? y también veía pasar a esas personas con con rasgos extranjeros, ¿eh? y pensaba, Hostia qué, qué, qué lo que dejaron atrás ¿eh? cuando vinieron para aquí, eh, qué es lo que los movió a venir para aquí, ¿sí? imaginaba ¿sí? toda una historia, toda la historia de aquellas personas, ¿eh? también imaginaba la historia en esos otros que también tenían rasgos extranjeros, pero de turista, ¿eh? también imaginaba la historia y pensaba, ¿para qué coño vienes aquí?, ¿eh? ¿por qué ahí saques semelles a, a esta estatua que yo veo todos los días?, ¿eh? ¿qué tiende guapo?, ¿qué tiende especial?, ¿sí? cuando eso también pensaba, porque yo cuando estoy fuera... saco fotos a, a las estatuas que esos de fuera ven todos los días. ¿m? Pensaba, pensaba en, en todas esas cosas. ¿eh? Pensaba en todas esas cosas. En fin, eh, llega un pasatiempo como cualquier otro. ¿eh? El, el mirar, el, el espiar, ¿m? si quieres. El, el ver cómo juega la, la gente, no sé... ¿m? Y un pasatiempo interesante, probadlo algún día, de verdad, probadlo. Yo soy quien espía los juegos de los Juegos de los que suene nada más eh, pero un canal la música de fondo la verdad que eh, toca un poquito en las narices joder ¿eh? bueno por lo menos a mí ese me muy raro, fáseme muy raro que oye pues que voy a que voy a hacer, bueno no pasa nada ¿eh? de todas maneras eh, bueno como después de cada cantar lo que tengo que decir y sí, que seguí que sintiendo anedonia Seguís sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre de Viejo, y seguís sintiendo al Anedónico Miserable. a través de 107.3 de la frecuencia modulada a través de www.radioqqa.org esta semana y mentiras, si estás en el 107.3 de la frecuencia modulada y si no, y en un task, que no estás, que no tira la emisión a través de internet se anunye el día apofénico por excelencia el día 23 de junetu en este caso del año 2015 Eh, no estás sintiendo anedonia en puto directo, estás sintiéndola en puto diferido, seguramente eh, a través de o bien eh, la emisión en diferido de Radio Cucaracha, o bien porque lo tú lo estás sintiendo a través de la nuestra plataforma, bueno, la nuestra no, la mi plataforma, bueno, mía tampoco, y que no es y mía, es de ellos. Bueno, joder, de archivo.org, hostia, tanta explicación y tanta mirón. que por cierto ya sé que esto digo los toles hermanes y hay unos años decíalo lo también y bueno ya os lo dicen antes eh, lo de que el señor está o está buscando un resquicio legal para cortar la, eh, la libertad de misión eh, la situación ya es la siguiente ¿eh? hay ya muchos años ¿eh? creo que fue ya por el 2010 no tengo el dato y ya sabéis que aquí nunca se dan los datos ¿eh? Busquéis, hacer algo, si queréis, eh, salió un proyecto del J, un real decreto, como se diga, ¿eh? que según ese proyecto del J, ese real decreto o lo que fuera, pues bueno, emisores como Radio Cucaracha, que llevábamos de toda la puta vida emitiendo, pues teníamos derecho a emitir legalmente en nuestro espacio ¿eh? radiofónico. Eh, Esa ley daba hasta el 2012 de plazo para que las comunidades autónomas desarrollaran el reglamento que, eh, que fuera de aplicación en su territorio. Eh, el caso ya que aquí no se hizo y como no se hizo, no tenemos licencia al llegar. Otra cosa y que la queramos, pero bueno, ahora mismo ni la tenemos ni tenemos la posibilidad de que nos la dean. Por ese motivo, porque como emitimos sin licencia, pues entonces les autoridades el señor Estau amenazarnos con una multa de 100.000 mil a 200.000 mil euros si no si no cortamos. Claro, a que no es justo. No, no es pero a que se hije el legal. Claro, yo perfectamente el legal, ¿eh? Ya sabéis que la ley y la justicia no son exactamente lo mismo, ¿eh? Aunque quieran decirnos que son dos términos para referirse prácticamente al mismo concepto, no, no tiene nada que ver, ¿eh? Refieren a dos conceptos totalmente diferentes. Bueno, pues el caso ya que ahora mismo estamos en el Ñucha, por una razón parecida, pues intentaron darnos caña, habrá 3-4 años. Y en aquel momento, bueno, pues nuestras alegaciones eh, sirvieron para que dejaren de, de tocarnos las narices. ¿Servirán, ¿Servirán esta vez? A saber, ¿eh? no lo sé, nosotros vamos a, de momento vamos a... Vamos a seguir aquí, vamos a seguir peleando, vamos a seguir falando, vamos a intentar que no que nos callen. Claro, más que nada, joder, porque si nos callen tenemos que cortar el 107.3, resulta que, que el internet no tira, joder, pues entonces, coño, no plan. A mí personalmente, que llevo aquí media vida, ¿eh? ya sabéis, el primer programa en la cuca, fíjole, lo tenía yo 17 añinos, ¿eh? Y ahora que llevo ocho de, de seguido con esto de la neodonia, que también estoy dando mal. Dame muy por mal. ¿eh? No puedo, no puedo. ¿eh? No puedo yo darse en la cuca. ¿eh? Ay, habría muchas cosas, lo mejor que podría quitar de la mi de vida, pero la cuca no. Nadie me tira las demás tampoco. <ríe> la mayoría de cosas de la mi vida también como tan. No es que son buenos, no necesariamente son buenas, personas que son, y oye, pueden ser peores, ¿no? Sí, claro, podrían ser mejores también. Bueno, eh, la historia de siempre. Eh, eso que últimamente me tiene a mí también un poquito empillado... y que hablo mucho del tema de los multiversos. Seguro que hay universos, eh, si existen los multiversos, en los que las cosas van mejor. ¿m? Y por supuesto, hay los que no nos quedan peor, porque suponen que son infinitos y todos los, todos los posibles sucesos sucedieron en, en algún universo. Bueno, la cuestión. Eh, Padre avisando ya, y mira que queda mucho tiempo. Eh, resulta que para pa el primer fin de semana de septiembre, eh, ya os digo, ya, eh, queda todavía bastante, queda más de un mes eh, Vamos a celebrar, vamos a intentar entamar de Radio Cucaracha un maratón radiofónico con las nuestras amigas Que las nuestras amigas no son más que el resto de radios libres y comunitarias de, eh, de del reino eh. el resto de radios libres y comunitarias del reino que tan han a, a participar en este en este maratón de Radio Cuca y Amigues, un maratón en el que vamos a intentar llenar 48 horas de radio, eh, pero bueno, no como a lo mejor otros maratones que llevamos a intentar radio en directo, y que de aquí, aquí hicimos de alguno en que intentamos... Pues eso, cubrir las 48, las 50, las horas que fueran en, con radio en directo. En este caso no es necesario eh, ni, ni el, lo importante que la radio sea en directo. Lo importante va a ser que, bueno, pues que todos esos amigos de Radio Cuca pues radio programas y aunque sean en diferido pues ponga, podamos poner aquí programas eh, de otras radios ¿sí? y hablando de los temas estos de... de la libertad de, de expresión, de la libertad de emisión y de cómo intentan intentan quitarlas por la fuerza. ¿eh? A través de la fuerza, sea fuerza bruta, sea la fuerza de la amenaza económica, sea lo que sea, pues intenten acabar con nosotros, que no ni hacemos mal a nadie. Bueno, a lo mejor ellos sí, hacemos ¿eh? ellos mal a ellos porque ellos busquen, busquen el beneficio económico, busquen el poder absoluto eh, supongo que ellos pica el, el fecho es y de que ¿eh? yo resquema el fecho de que seamos quien organizamos en ¿eh? sin necesidad de, de tenernos a ellos eh, quiero recomendaros también que busquéis en una publicación que se llama periodismo humano buscada a través de internet y tal enlace también en, en la página web de Radio Cuca ¿m? si no me equivoco Eh, un artículo sobre la la mafia que hay alrededor de las licencias radiofónicas porque hay radios comerciales ilegales, nosotros no somos ilegales ¿eh? como estos que sonaban que son los ilegales nosotros no somos ilegales, somos allegales en todo caso ¿eh? porque no vamos en contra de momento de ninguna ley ¿eh? estamos en una situación, en un, en un limbo en un limbo allegal Eh, ahí, ahí explica muy bien por qué Porque hay radios ilegales que están ganando dinero en sin licencia eh, que reciben un trato mucho más benéfico que el que recibimos nosotros. ¿eh? Porque llegue a nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Radio Cuque y de todos los demás, ¿m? y de todos los demás que están en la misma situación que nosotros. ¿Por qué Porque a nosotros nos.? nos quitan ¿eh? el nuestro espacio ¿eh? el nuestro pequeño punto del dial ¿eh? para de ellos los otros ¿eh? que van a ganar perras con ello eh, para que lo cuellan otros ¿eh? para que lo que por sí sin esencia ninguna y, y ganando perres ¿eh? para que se una radio comercial se ponga en el sitio de lo que ya era una radio libre una radio comunitaria en la que ¿Mm? Todas las personas pueden venir a hacer radio si quieren. Vosotros, cualquiera de los que estáis sintiendo ahora mismo en Edonia, podéis venir aquí ¿Mm? a hacer radio. Por cierto, que para el maratón, ¿eh? Eh, no sé si se nos quedará un curtiu les 48 horas. Bueno, a ver cuál va siendo la respuesta. Eh, también otra cosa muy interesante era que pudiera venir a hacer radio aquí pues, cualquier persona que ¿eh? que Quisiera que, que prestar eh. cualquiera que quiera hacer eh, radio ese día mm, que nos avise, hombre. Que, que mande un correo electrónico a Radio Cuca arroba Radio Cuca punto org R a -D -I -O arroba punto eh. que mande, que mande de verdad un que mande de verdad un aviso ahí que digo si quiero venir y, y no, joder, eh, si no puede venir, si tanca Dios. Eh, Pues seguro que también podemos, seguro ¿no? vamos, segurísimo, que podemos hacer eh, que pueda sonar en Radio Cuca. Si tiene un ordenador y tiene una conexión a, a internet, puede hacer un programa la Cuca, tea donde tea. ¿eh? Tea en la Tierra del Fuego, tea en Nueva Zelanda, tea en la península de, de Cola. Eh, joder, donde tea, donde tea. ¿Eh? Seguro que, ¿eh? que puede amañarse para que se faja un. un programa ¿eh? a través de Radio Cuca, de Radio cucaracha si estás aquí cerca o tienes la posibilidad de, de acercarte en esas fechas, venga, pues vete avisando, joder, vete avisándonos y seguramente que vas a, vas a, a disfrutar de la posibilidad de hacer un, un programa en Radio Cuca. Por supuesto, que, bueno la primera opción y la primera opción, pero no superior a las otras, la primera, porque es la primera que lanzamos y es la de que, bueno, pues que otras radios, otras amigas, pues vengan a, ¿m? graben cosas para pa que pongamos en el, nuevo en el, no es un maratón. Eh, otra cosa y que llega a lo mejor de aquí a septiembre, pues la fuerza bruto de, del señor Stau. pues se acabó con nosotros, o presentarnos el jardito, o qué sé yo. ¿Mm? Hombre, esperemos que no, que falta muy poco para septiembre. Joder, me sin nada más, un poco más de un mes, y un poco más de un mes ya, eh, ya, ya estamos, ya estamos con el maratón, o sea que no creo yo, ¿eh? no creo, no creo. Y bueno, pues eh, tampoco hay mucho más que, que contar esta noche, sencillamente pude venir, ¿eh? esta fecha apofénica que me hubiera dado mucha rabia si, ¿eh? si el programa cuadraba un 23 de shunetu que supongo que ya tendría que cuadrar de alguna vez, o igual no, porque bueno, no sé cómo ve este, seguro que hay por ahí de alguno que me siente que tenga de algún tipo de obsesión con los números y las fechas, Y sepa cada cuántos años un, un día que hay, en, ¿eh? un día que hay en, en el mismo día de la semana. Estoy pensando, oye, el día este que yo recuerdo tan tan guapo y tan importante, no me acuerdo qué día de la semana ya era. ¿eh? ¿Qué día de la semana puede ser? ¿Sería jueves también? ¿Sería viernes? No lo sé. ¿no? Bueno, pues igual, sí, no, eso es fácil de mirar. El pasado es mucho más fácil de mirar ¿eh? que, que el futuro. Voy a mirarlo, voy a Igual resulta que hoy estoy tan. ¿m? Tengo la apofenia tan subida porque coincide también el día con el, con el día aquel tan importante. ¿m? ¿Qué sé yo? Ese otro 23 de Shunetu que fue, bueno, pues. Un, si quieres es menos importante, pero también muy importante, puede llegar a ser importantísimo. Eh, si, si, no, espera, ayer bien hoy o ayer a Saudu. Pues, pues, pues, ¿Cómo anda? ¿Y, y es, y no estoy seguro ni siquiera del año. Ah, coño, sí. Fue exactamente 10 años después. ¡Ay, la leche! ¡Qué cantidad de conexiones, chaval! ¡Oh! Estoy, bueno, estoy con la pofenía, pero, pero hasta arriba, ¿eh? Hasta arriba. Porque acabo de pescar 10 años, el 10, y un número muy redondo. ¿m? Y justo 10 años después de un 23 de Shunetu, muy importante, asocié otra cosa importante, otro 23 de Shunetu. De ay ay ay ay ay uff hostia no no vaya sudores fríos que me están entrando y digo fríos en ¿eh? no un tiene que ver con que con el calorón que, que falla ahora mismo unas eh, me cago en la ley chaval oh, tremendo ¿eh? tremendo tremendo tremendo y bueno colegas eh, temo que esto se termine esta noche vale eh, un saludo para todos eh, un saludo para a la gente que sintió anedonia esta noche a través del 107.3 de la frecuencia modulada no puedo saludar a nadie que se me metiera el chat porque no se metió nadie al chat no puedo saludar a nadie que lo sintiera por internet porque hoy no furro el internet Pero bueno, oye, en fin, saludo a los del 107.3 Y saludo, por supuesto, a todos los que lo sintáis en diferido Y a todos los que lo sintáis descargado a través del archivo motor Sería como sería Por la vía que sea Ya sabéis lo que yo vosotros y siempre Que llegue que aquí el Y que no nos coñen, joder Que no nos coñen, ¿vale? Venga Está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 cobra estás padeciendo una náusea constante que siempre los mismos sin girar sin parar encima de unpedtrusco que ha dado ya demasiadas vueltas demasiadas veces en el mismo sitio el mismo eje lo has comprobado a cada tropiezo le sigue un palo nada